La publicidad no es un gasto, es una buena inversión. l e invitamos a tomar la decisión correcta para su producto o servicio junto a Radio Lautaro de Talca. Contacto comercial al celular 99743 8044. Publiciten Lautaro, la radio más querida.